Pego da humedad lévame a otros tempos Os contos donde me opae, otra pego da cocina, no sol por Polo Peirao De gallego a gallego, como todos los gallegos, ha en otro sitio que no sea eh, Galicia, evidentemente es que soy gallego Nuestro invitado Javier García Blanco, Javier.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 Hay una lápida que dejó puesta el capitán de otro buque, en la de la Ida, en recuerdo a su mujer y a su hijo que fallecieron en otro de esos naufragios y que todavía puede visitarse hoy. Está ya muy degradada por el paso del tiempo y apenas se lee lo que pone allí, pero es otro de esos testimonios que, que, bueno, que ha permanecido además en el imaginario colectivo de la gente de los habitantes de la Costa de la Morte.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 ¿Qué recomendarías a la gente? ¿La la base, que la tendrías? ¿A Coruña, en la ciudad? Bueno, eh, sí, quizás por por las mejores conexiones eh, de comunicación, tanto de carretera, tren, aeropuerto etcétera, es un, una buena mm, zona de partida. Y, y luego una mm, fantástica forma de conocer la zona es quizás hacer un recorrido que que se conoce como el Camillo de los Faros, que es...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 Oye, un puto más a favor, ¿eh? Sí, pues además, para los amantes... ¿Qué marisco ahí? La... Pues, por ejemplo, hablando de marisco, sí. eh, Corme, como decía, eh, es precisamente muy famosa por los percebes. Sí, tiene sí, fama sí, de sí, tener sí. los mejores percebes de toda Galicia, que ya es... Eh, mucho Con lo difícil, que ¿no? quiere decir que tiene los mejores percebes del mundo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 wanderer.es ahí está toda la información las fotografías y los textos de nuestro invitado de Javier García Blanco Javier, mil gracias un beso un, un beso gracias a vosotros